¿Alguna vez te has enfrentado con conductas indeseables que realmente te han sacado de tus casillas? ¿O que te han robado el sueño? Pues, bienvenido seas al mundo real, al mundo del Animal Training. Quédate con nosotros porque de eso hablaremos hoy en el episodio 14. Bienvenidos sean. Bienvenidos a Acondicionamiento Animal.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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean. Si ves y escuchas este podcast a través de YouTube, por favor considera suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para que cada que subamos un nuevo video, el sistema te lo informe. Dale un gran me gusta y, si te sirve de algo la información, compártela con aquellos a los que les pueda servir. Te recuerdo que este es un podcast totalmente gratuito, que podrás descargarlo para escucharlo cuantas veces quieras. Nos encuentras en las principales plataformas de podcast, desde Apple Podcast, pasando por Spotify, iBox y Amazon Music. Por favor, ayúdenos a difundir las buenas prácticas del condicionamiento animal por todo el mundo. Como seres humanos que somos, a veces nos sorprendemos y hasta nos enojamos con nuestros animales porque exhiben conductas negativas ocasionalmente o indeseables. que realmente no son seguras ni beneficiosas. Incluso algunas de ellas podrían llegar a ser peligrosas si no medimos las consecuencias. Por eso, hoy traemos este tema a la mesa. ¿Cómo corregir comportamientos indeseables? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, estimadísimos trainers y aprendices de trainers? Aquí súper contento porque seguimos avanzando en nuestra travesía de entregar contenido que ayude a nuestra comunidad y desarrollemos programas y sesiones de entrenamiento seguras, emocionantes y divertidas, tanto para los alumnos como para los maestros. Así que, el episodio de hoy está inspirado en una persona que acabo de conocer en redes sociales gracias a una gran amiga. Este amigo está iniciando en este bello camino del Animal Training. y se encuentra como muchos de nosotros en algún momento de nuestras carreras nos encontrábamos, con muchísimas ganas y deseos de seguir avanzando, pero también con muchísimas interrogantes conforme avanzan los días y sus sesiones se tornan cada vez más retadoras e interesantes. Él está comenzando a encontrarse con las dificultades número uno de todo entrenador, las conductas que no son beneficiosas, o son inseguras, tanto para el aprendiz como para el entrenador. Como les decía, ¿quién nunca se encontró en esta situación? Tal vez hoy a la distancia te resulten vagos los recuerdos, pero sí que es todo un reto, o probablemente hoy con algo de experiencia atravieses por la misma situación. Pero bueno, ¿quién soy yo y por qué deberías escucharme hablar al respecto? Bueno, Tengo 25 años en el campo del entrenamiento animal. He tenido la fortuna de haber iniciado en la época en que se tenía poca información científica disponible, pero por otro lado, ya existían entrenadores natos que a través de los años y de prueba y error habían desarrollado formas sorprendentes de trabajar con los ejemplares y hoy con la información, la ciencia y toda la información disponible, cuento con el enorme privilegio de conocer Ambas facetas en la vida del condicionamiento animal, por otra parte, afortunada o desafortunadamente a lo largo de mi carrera me ha tocado ver lo bueno y lo malo dentro de este apasionante mundo del animal training entre lo bueno, haber visto segundas generaciones de delfines nacer bajo el cuidado humano, nacimiento de tapires, eh, una especie realmente vulnerable y tampoco conocida, haber dirigido la preparación conductual. de la reintroducción de los primeros grupos de guacamaya roja a vida silvestre en dos estados de la República Mexicana y, también por el otro lado, por el lado malo, haber sido testigo de agresiones realmente feas de mamíferos tanto marinos como terrestres hacia sus cuidadores, haber leído o escuchado de accidentes, entre comillas, con desenlaces fatales. hasta conocer manejadores exhibiendo orgullosos sus cicatrices de batalla. En realidad, eran accidentes causados por un mal manejo durante una contención física que se salió de control. Y bueno, los casos siguen y siguen y siguen. Eso, damas y caballeros, me hace sentir vagamente confiado en compartirles información con mis mejores deseos de que seamos conscientes, respetuosos y y trabajemos con los animales con códigos de ética y profesionalismo, teniendo en cuenta el bienestar y la integridad física tanto de ellos como de nosotros. Jamás olvidaré una escena que realmente tocó mi ser y desde ese entonces es mi fuente de inspiración para ayudar y compartir técnicas de entrenamiento con aquellos que inician o que por alguna razón atraviesan por problemas conductuales. en especial de agresión de los ejemplares hacia ellos, ya sea por desconocimiento de las técnicas de condicionamiento o por mal manejo. Recuerdo bien ese momento. Recién me habían transferido a la empresa para la cual ahora trabajo y, husmeando por ahí para ver todo lo que se hacía en el parque, me encontré con una dama muy amable que traía dos guacamayas en sus manos. Mi curiosidad se activó de inmediato y comencé a entablar plática con ella, pero de pronto, al observar sus brazos, noté que traía unas cicatrices muy marcadas. De inmediato una lucecita de alarma se activó en mi mente. La primera impresión que tuve fue de que probablemente se trataba de maltrato intrafamiliar. Siendo un tema delicado, me limité a observarla de reojo y no decir una sola palabra al respecto. Lo sorprendente. fue que al siguiente día, a la misma hora y en el mismo sitio, se encontraba esta persona con una compañera de su misma área. Esta vez no traía naves, pero su compañera presentaba las mismas cicatrices en ambos brazos. Era demasiada casualidad que ambas presentaran marcas similares, así que me decidí a preguntarles qué les había pasado. Y me respondieron, Es que manejamos un grupo de guacamayas y cuando tratamos de tomarlas en nuestras manos nos muerden y tenemos que llevarlas así aunque nos agredan porque mi jefe nos llama la atención si no lo hacemos él dice que es normal que nos muerdan y que con el tiempo nos iremos acostumbrando Esas palabras sinceramente taladraron mi mente me llenaron de angustia y preocupación por ellas y por los ejemplares Aunque no tenía experiencia con este tipo de aves, sabía en mi interior que eso no debía ser así, que debía existir una solución y no descansaría hasta encontrarla. Fue así que supe de Steve Martin y acudí a su curso El Arte y la Ciencia del Entrenamiento de Loros de Compañía. De manera urgente y con el mejor deseo y disposición del mundo, lo tomé y absorbí toda la experiencia y el conocimiento que nos brindaron. Y es que no era para menos. Imagínense, ¿cinco días en el rancho del mejor entrenador de aves del mundo? No es cualquier cosa. Dicho sea de paso, ahí tuve el privilegio de conocer a un gran amigo, un verdadero apasionado del condicionamiento de aves, a el médico Joel Romero, a quien le mando un gran saludo. A 11 años de haber tomado ese curso inicial de entrenamiento de aves, Mi pasión por el entrenamiento general de todo tipo de animales crece y crece. Y mi deseo de ayudar a la mayor cantidad de personas posible no parece tener fin. Y bueno, la historia o el final feliz es que hoy por hoy esas personas de las que les hablé tienen un manejo consciente y profesional de las aves y son grandes entrenadoras. Sirva este caso como marco de referencia para lo que quiero comentarles a continuación. Y es que la primera y más grande ley al momento de entrenar con cualquier tipo de animales debería ser el establecimiento de un fuerte y estable vínculo de confianza. Jamás me cansaré de repetirles la importancia del establecimiento de la relación de confianza. En verdad, chicos, Este pilar, soporte, columna vertebral, o como le quieras llamar, es sumamente importante. Es la médula espinal de un buen proceso de entrenamiento. Y tal vez te estés preguntando, a ver Fernando, ¿desarrollo de confianza en qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Pues bueno, tener confianza en que, número uno, él o ella... hablando del ejemplar del alumno del animal no me va a agredir debemos ser muy atentos y observadores cuando nos acercamos con animales que nunca hemos estado puede que todo inicie bien que te dejen entrar a sus recintos acercarte mucho a su espacio personal pero un simple movimiento un desplazamiento de manos o de ubicación de tu persona la forma como nos acercamos microexpresiones, en fin, existen un sinfín de gatillos mentales que podrían desencadenar situaciones lamentables en cuestión de segundos y la situación podría salirse de control de un segundo para otro. Ten en cuenta que existen movimientos que están asociados a través del condicionamiento clásico y que evocarán automáticamente un comportamiento como podría ser de temor, Huida o escape, agresión o cualquiera que estos sean, lo cual no estamos exentos de sufrir a cada instante de interacción con nuestros ejemplares. De manera que nunca bajes la guardia, nunca te confíes, estás siempre alerta a los cambios conductuales, a los indicadores o precursores que te muestran los animales cuando algo no es de su agrado y te indican basta, no sigas más, detente. O podríamos salir lastimados ambos si sigues por ese camino. Sé prudente y mesurado a cada instante. Por muy segura que se vea la situación, siempre, siempre existirá cierto grado de riesgo en el ambiente. Y número 2. Seguridad y confianza por parte del aprendiz de que yo entrenador no lo voy a tratar mal. No lo voy a orillar a hacer cosas que no desea hacer. No voy a ejercer coerción. No le voy a controlar el acceso a su dieta. No lo voy a llevar a zonas que no le gustan o le causan temor. No lo voy a exponer a personas, situaciones, objetos, sonidos, etc. que le provoquen reacciones negativas de las cuales no pueda tener control. Una regla de oro es nunca jamás obligues a un ave ni a ningún otro animal a hacer un comportamiento que no desea realizar. Respetar eso te creará una gran cantidad de inversión en la cuenta emocional de confianza de tu alumno y desarrollarás una gran confianza hacia ti y con el tiempo puede que logren juntos conductas fuera de serie, solo por el simple hecho de respetar su voluntad. De manera que estas son las dos señales claras visibles y medibles de observar qué calidad y cantidad de relación existe entre animal y cuidador. ¿Quieres comprobar qué grado de relación existe entre manejador y alumno? Obsérvalos trabajar conductas desde las más sencillas hasta las más complejas. Lo notarás desde el primer instante. Pues bien, entremos a materia. ¿Cómo corregimos conductas indeseables? ¿Cómo evitamos que las exhiban? ¿Cómo hago para que dejan de hacerlas? ¿Dónde está el botón de apagado de las conductas indeseables? ¿Cómo las elimino? ¿Cómo las borro para siempre? Pues te tengo una noticia que no te va a gustar para nada. Las conductas jamás se eliminan. Puede que a través de una buena metodología, haciendo buen uso de los diversos DRs, como son DRI, DRO, DRA, de los cuales hablaremos en futuros episodios, tal vez logres reducirlas a su más mínima expresión. Pero créeme, siempre estarán ahí latentes, dormitando, y en cualquier instante el gatillo mental las activará y surgirán repentinamente así como por arte de magia. Alguien dijo por ahí que la mejor forma de solucionar un problema es hacerse las preguntas correctas. Pero la verdad es que, por lo general, Los humanos somos especialistas en hacernos, pero las preguntas incorrectas. Y, si seguimos haciendo las preguntas incorrectas, seguiremos obteniendo respuestas erróneas, ¿no es así? Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Pues, a que reconfigures tu manera de pensar y analizar tus interacciones con tus aprendices. Que constantemente te cuestiones si lo que estás haciendo es correcto. Que analices si no te estás encaminando a un callejón sin salida del cual será difícil retornar? Que te plantees preguntas sabias que te lleven a un nivel más elevado conforme avanzan los días y las sesiones? Pero regresemos al punto, profesor. Las preguntas a hacerse no son ¿Cómo detengo la conducta? ¿Qué debo hacer para que lo olvide? ya que, como lo mencionamos, esto no contribuye a su solución. El planteamiento más sabio es, ¿qué conducta es la que sí espero o deseo? ¿Qué comportamiento, en lugar del problemático, puedo aceptarle? ¿Qué primeros pasos que me lleven a la conducta deseada debo tomar? ¿Cuál sería la mejor conducta alternativa que me ayude a cambiar la perspectiva de mi aprendiz? ¿En qué condiciones se manifiesta el comportamiento problemático? ¿Es un lugar específico? ¿Una persona en especial? ¿Con algún congénere? ¿Ante algún refuerzo primario o secundario? ¿Para que así, en lugar de solicitar el comportamiento en estos escenarios, yo pueda suplirlo en mejores circunstancias y así contribuir a la generación de conductas realmente aceptables? Imaginemos que... Quieres corregir una conducta de tu gato y es que por las mañanas siempre se sube a la mesa de desayunar lo cual te ha traído discusiones con tu pareja porque le parece insalubre en lugar de argumentar y hacer berrinches o pataletas con tu gato refuérzalo con su comida favorita por sentarse en algún tapete ¿sí? en alguna parte baja de la mesa este comportamiento es una buena alternativa a treparse a la mesa así que Cada que lo veas en su tapete o debajo de la mesa, felicítalo, acarícialo y premelo abundantemente por esta acción. Y muy pronto verás cambios radicales en su comportamiento. Otro ejemplo sería con una guacamaya que trata de agredirte cada que te acercas a ella. Entonces lo que podrías hacer sería que esperes unos instantes y si ella se aleja o se sube a una percha lejos de ti, la refuerces por esa acción, y así, acto seguido, cada que te aproximes y ella se pose en su percha, sin mostrar signos de agresión o desplazamiento hacia ti, recompénsala generosamente, y así comenzarás a crear un historial positivo que se fortalecerá a través del tiempo y de las interacciones positivas contigo. Puede que estos ejemplos te parezcan algo sencillos, pero si los adaptas a tu caso y situación en específico, Estoy seguro que te sorprenderás de la manera en que nuestras relaciones con nuestros alumnos cambian significativamente cuando nos enfocamos solamente en conductas positivas y dejamos de castigarlos o de llamarles la atención a través de gritos y enojos, cosas que por momentos ellos ni siquiera comprenden y simplemente socavan la confianza que tienen hacia ti. Buscar conductas alternativas a la problemática siempre será mejor a pelear, argumentar o discutir con el alumno, ya sea este humano o animal. En ambas especies aplica la misma regla. Repito, los comportamientos indeseables no desaparecen de la noche a la mañana y siempre estarán ahí bajo la sombra, en espera de ser solicitados por su gatillo o activador principal. sea este un sitio en específico, una persona, una palabra, un movimiento, una microexpresión, etcétera. La mejor alternativa es observar muy bien qué los activa y desarrollar una estrategia para que a través de otra conducta distinta a la no deseada vayamos supliéndolas. No es para nada una tarea sencilla. Requiere mucha observación, disciplina, paciencia, compromiso. e inteligencia para lidiar con el proceso de extinción de la conducta a ser reemplazada. Y bueno, pues hasta aquí nos quedaremos hoy. En los próximos episodios trataremos los tópicos DRI, DRO, DRA. Espero de todo corazón que esto contribuya en tu formación. Si te sirvió la información, recuerda suscribirte. comentar y compartirla con los demás. Hagamos viral las buenas prácticas del condicionamiento animal. Recuerda que eres el único responsable por el comportamiento de los animales bajo tu cuidado. Y puede que no vayas a cambiar el mundo, pero sí puedes cambiarle el mundo a un animal. Hasta la próxima.